La 69. Ya estás dentro. Entrando en una zona diferente, la música empieza a sonar, el ritmo se apodera de ti, apodera de ti. y tú, y tú, te dejas llevar, te la música se mueve, Zona 69, Zona 69, bienvenido, bienvenida. Hola a todo el mundo, Raúl Fernández, Raúl Fernández. Bienvenidos a Zona 69, si estáis conectados en esa página de streaming de Zona 69, ya estamos conectando en el Facebook y el Twenty, a la derecha de esta pantalla para que podáis Comentad lo que queráis, ¿ok? Incluso nos podéis contar desde dónde nos escucháis, que es de lo que estamos hablando esta semana en zona 6.9. Bueno, tenemos mucha música para ti en estos 90 minutos y también estará por aquí Javier Dut presentándonos su primer disco, Sueños al Despertar. Nosotros presentaremos hoy en Zona 6.9. Arrancamos. El... ¿La zona, ¿La Zona, se mueve contigo. Zona 6.9. Zona 69. La música 69. se mueve. Y esta semana comenzamos con un tema original de Vaya con Dios. Este Hey Na Na Na. Remixado por Milks and Sugar. Con esto arrancamos, bien marido, a la zona 6-9. La zona más caliente. Zona 69. Cuando oigas esto Milgan Sugar Zona 69 Este Hey Nanana Original de Vaya con Dios Nos encanta, nos gusta mucho aquí en Zona 69 Muy bueno, con esto hemos arrancado Nos vamos directamente A las redes sociales para ver que nos comentáis tenemos en 20 y en Facebook ya completamente activos. Durante toda la semana nos podéis dejar lo que queráis en facebook.lamusicasemove.net o en 20.lamusicasemueve.net. Además tenéis mis perfiles en 20 y en Facebook. Eh, me buscáis Raúl Fernández y ya está Luis Blanc nos eh, Pide amistad, vamos a saludar A la gente que nos está agregando En Twenty, por ejemplo, Luis Blanc Está Azuri Love, está Daniel González Evita eh, Croqueta, Evita Croqueta Muy bueno Manu te lo como el morro Y bueno, eh, os ponéis unos motes en, en 20 No sé si ya veis que en 20 debéis poner el nombre original El nombre de verdad No motes, por favor, gracias Moisés Muñoz eh, Gary Stewart eh, malagueña con mucho arte, muy bien Jaimito Tuntun Alexis Saíces Bueno, esto es un cacho, amigo. esto es un cacho, no, no puede ser Vale, Ani eh, Nenea, don't worry eh, Be happy, be hippie o como sea esto, Miriam Carreño bueno, gracias a todos, un aplauso para vosotros por agregarnos y por seguirnos en Twenty, eh Nos vamos directamente a esa página De 20, estoy por aquí, actualizando Sí, eh, Blasi Jiménez dice Un saludo, me he empezado, eh, empezado Ahora a escucharos, y esto está muy bien Que duréis mucho, gracias eh, Renan, eh, bla bla bla Dice, respecto a tus preguntas A lo que preguntábamos la semana anterior de dónde nos escuchas, dice que nos escuchan Desde la página web, muy bien Y que le ha encantado, dice, vamos campeón Verás como esto va a crecer mucho eh, Poco a poco, y cuando menos te despedes Tendrás más de 100.000 usuarios oh, oh. 100.000 dólares Qué cosa, ¿eh? Love Fantastic dice The best music in the world Gracias Supongo que se refiere a lo nuestro, ¿eh? Sí Juan Pérez dice Muy buena música Puede ser poner algo de perreo así Tipo Wishing in Jandel O Daddy Yankee Un saludo que os vaya muy bien Bueno, Daddy Yankee Me lo voy a pensar Igual lo pongo luego, ¿eh? Ok Akire dice eh, Me gusta mucho este proyecto Seguir así Y Moisés Muñoz dice... ¡Eh, Raúl! ¡Qué orgía de canciones! Seguir a ese tío, buen trabajo. Gracias, gracias. Orgía de canciones. Me ha gustado el comentario. Seguimos adelante, ¿eh? ahora con esto. Es todo un clásico. Esto lo vas a poder encontrar en una radio que estamos creando en Spotify. Se llama Radio Hits. Y en ella va a haber temas como este. For To The Floor. El éxito de Star Sailor muy pronto Música se mueve.net podrás encontrar una serie de radios que son listas de Spotify que van a ir cambiando y actualizándose cada poco. Muy pronto, Radio Hits. Pero ahora mismo ya puedes encontrar Radio Dance. Atrévete pero... a bailar el mejor house en Radio Dance. Radio, radio Dance. Radio Dance. Dance Dance. Dance Escucha la Radio Dance a través de Spotify entrando en ww.lamusicasemueve.net Radio Dance te gustará el house Amarás el caos, el casadiscos. 6-9 Esta semana en el Cazadiscos te presentamos el nuevo disco de Pastora Se llama Un viaje en Noria Y este es el primer single llamado Feel the Magic Muy prontito, en un ratito, en unos minutos tan solo Estará por aquí Javier Dud, presentándonos su disco que tengo yo por aquí Sueños al despertar, está muy chulo, eh, 11 canciones Muy, muy recomendables No te digo más De momento nos quedamos con Florida junto a Aikon Nos presentan este with a girl She can autograph my pockets Anytime, anyplace, anyway I be looking at her body all swatching I don't wanna be obnoxious But this girl works to gossip Take it with a smile and tattoos now Forever she buried godless I imagine her typist She might set off my rocket 10 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, On and pop it. She mad Marketing attitude like we arguin' with herb on my side, I bring glitter to my life. I should twitter this girl is far. She ain't star, but she got coobies. She ain't no actress, but she make movies. And she's thrust that thing around, everybody be making a like Ooh that girl, ooh that girl, ooh that girl. She ain't got riches, but she got I wanna know my mama name, cause that's what she get it from. They never shot her with silicone. Shawty is her and her and she the real one. Touch one, grab one, feel one. I wish she would've told me that. Ain't nothing wrong bringing the old me back. The mama know her body's no trophy glass. She hurt that be building some Chloe bags. Like, damn, can I be the police dash? Pull it over, get a little cozy and. Remedious sounding like an OD jam. Record some sh** on the Playboy cam. She ain't no actress. The movie for my matches. Rock style, none of that practice. But still she got a neck. She ain't no ass but she got groupies. She ain't no ass. Te gusta la noche, esta es tu zona. Zona 69. Bueno, esta semana tenemos en la zona a un nuevo artista llamado Javier Dud. Hola Javier, bienvenido a la zona. Hola, ¿qué tal Raúl? ¿Cómo estáis todos? Bueno, Javier Dud eh, nos presenta hoy su primer disco, se llama Sueños al Despertar. Es tu sí, primer álbum. <risas> es tu primer álbum, ¿no? sí, es, es mi primer álbum como compositor, porque bueno, a, hace algunos años había hecho algunas cosillas como intérprete, uh -huh. pero hace dos, tres años pues dije mira, voy a, a lanzarme ¿no? y voy a empezar pues a, a, a intentar ¿no? crear una canción que para mí era pues muy complicado al principio, pues como, como es eso, ¿no? de poder tener por un lado la letra, la música, la melodía, eh, la armonía ¿no? de acompañamiento de esa melodía, entonces me parecía muy, muy difícil, muy complicado Pero lo que hice fue, eh, bueno, pues eh, empezar a dar clases de piano y de armonía y de composición. Y, y nada, pues me lancé a, a empezar a crear canciones. Pues conseguí una canción, luego ya dos, tres, cuatro, y como ya tenía una serie de canciones, pues dije, venga, pues voy a reunirme con un productor que fue Ikerarra, que, que tiene el estudio en Madrid. Y, y nada, pues vio el proyecto, le gustó, empezamos a, a hacer una selección ¿no? de todas esas canciones. ...ver, bueno, pues cuáles de alguna forma pues nos salían... ...cuáles eh, había que dar pues algún, algún cambio, ¿no? Pues a lo mejor en algo de la letra... ...en alguna modificación pues en la música, en la melodía... ...y, y viendo, ¿no? ...cuáles de alguna forma tenían luz verde... ...y cuáles había que darles todavía una vuelta de tuerca... ...y bueno, pues empezamos a trabajar... ...la verdad es que ha sido, un, ha sido un proceso en el que he aprendido mucho... ...pero también ha sido muy divertido... ...porque... ...y que eres genial, es una persona... ...que te trata muy de tú a tú... Es, es genial poder trabajar con él porque de alguna forma sabe muchísimo de, de su trabajo, de cómo hacerlo y, y todo lo que sabe, ¿no? Te lo, te lo enseña, te explica, porque yo para eso era muy preguntante. Entonces me, me, me gustaba ¿no? saber pues, cómo de alguna forma se pues va poco a poco produciendo un álbum, ¿no? Y, y nada, pues eh, durante los meses de, de grabación y rodaje bueno pues hubo muchas anécdotas, muchos momentos divertidos, pues tanto en la grabación como luego en, en el arreglo ¿no? de todas las canciones, eh, luego pues en la introducción de coros, de segundas voces, ya después en el mastering, que se, se mandó a masterizar a Londres, a los uh -huh. estudios Metropolis. Y, y la verdad es que es eso, fue un proceso que, que duró varios meses pero que claro luego ya después de tanto esfuerzo, de tantas horas de trabajo, ¿no? y de dedicación, pues ves el el proyecto final y dices, "Jolín, pues ha merecido la pena, ¿no?" <risa> Has aprendido mucho, ¿no?, grabando este disco, viendo todo el proceso sí. de, de grabación, de montaje, de creación, creativa. Me han dicho incluso que tú has, has formado eh, mucha parte en el proceso creativo, incluso cuando estabais grabando decías, oye, mira, me gusta esto, me gusta lo otro. Sí, exacto. Eh, yo es que es eso, me gusta meterme de lleno y con este proyecto lo he, lo he querido hacer así, desde la sección de, o sea, la sección de fotos... Eh, el diseño del álbum, yo también lo estuve diseñando Luego me reuní con una, pues, eh, la típica um, imprenta, ¿no? Que ya de alguna forma, pues, lo pone, lo pone ya bien Y, o sea, que me he metido de lleno en el título del disco En el orden de las canciones, también lo estuvimos debatiendo Y, claro, claro, o sea, también en el sentido de, de la realización, ¿no? De, de las canciones, tanto la elaboración, grabación, arreglos Yo me metí de lleno, o sea, por ejemplo, al final de Princesa Elmar como trata de que es una canción ¿no? que trata, bueno pues cuenta una especie de leyenda medieval, cuento, y que bueno pues eh, cuenta ¿no? Un, una historia pero que uh -huh. quiere transmitir una, una idea ¿no? Una, una moraleja un ¿sabes lo que quiere decir? una sí. sí, una idea en concreto uh -huh. pero bueno eh remarcado por esa historia de la princesa de la maldición que cuenta Entonces yo dije mira ¿Qué te parece al final cuando ya termina la canción? Si introducimos un ruido de, de mar, ¿no? Como que acaba la canción y, y de alguna forma, pues eh, por así decir, el broche, el broche final, ¿no? de, de la historia y de la canción. Y me dijo que, bueno, vamos a probarlo. O sea, siempre Iker tiene una actitud muy, muy positiva en este sentido, porque escucha y ...y igual que le gusta, ¿no?, que, que tú también pues, pues atiendas, ¿no?, a, a lo que te dice... Y, uh -huh. ...y de alguna forma pues a sus opiniones... ...también te da posibilidad de, de sugerir, de hacer un cambio, de proponer algo nuevo... ...y me acuerdo, bueno, ahora que hablamos así de cambios... ...me acuerdo de un, de un día que, bueno, en, en el single, ¿no?, Soños al despertar... ...tú sabes que hay una parte de puente que viene un... un ...una parte con guitarra eléctrica que hace sí. un giro... ...bueno, uh -huh. pues al principio ese giro no era, no era como ha quedado finalmente... Hacía como, bajaba hacia abajo. Entonces yo dije, mira, ¿qué te parece si hacemos así? Y entonces yo lo que hice fue entonar el giro y dijo, venga, vamos a probarlo. Entonces cogió la guitarra eléctrica y yo le dije, pero, pero ahora, o sea, ¿lo vamos a hacer ya? Y entonces me dijo, sí, sí, venga, ¿por qué no? Claro. Y entonces dice, vuélveme a hacer este giro con la voz, Javi. Entonces yo lo hice y él cogió la guitarra eléctrica, lo grabó allí en el estudio y quedó bien. Y le gustó. Y entonces dijo, oye, pues ha quedado mejor. ¿Sabes? O sea, que de alguna forma te da también a ti posibilidad de poder aportar ideas y, y sobre todo de saber por qué se hacen unas cosas y por qué no se hacen otras también claro ha habido cosillas que yo decía mira voy a meter aquí un genio y me decía pues no mira esto no queda bien aquí pero si sí lo vamos a meter aquí ¿sabes? entonces era la verdad es que hemos hecho ahí un, un gran equipo y sobre todo que eso que sea también más que una relación de pro, de profesional se establece una relación ya de amistad o sea nos llamamos que hemos tengo pendiente ir a su nuevo estudio <risa> y, y la verdad es que genial este y ases estuvo... Bueno, y además sí. tú, desde, desde niño, eh, llevas la música mucho contigo. Has estudiado canto, solfeo, piano, composición. Además estás sí. haciendo eh, carrera en la universidad. Eh, ¿Tú cómo sacas tiempo para llevar todo esto? <risa> ¿Tú, tú, vida personal, pues lo no tienes, ¿no? es complicado, ¿no? porque, claro, eh, yo siempre he tenido, desde ya, desde pequeño, ¿no? Desde toda aquella época que te decía antes que hice algunas cosas como intérprete. Sí. Pues siempre, ¿no? La música ha ido conmigo, me ha gustado... Y, y claro, yo me empecé a formar en canto, piano y solfeo, pero luego ya empecé a dar clases eh, hace dos, tres años de armonía y de composición, que fue antes de, de, de, de empezar todo este proyecto, de sueños al despertar, y por otro lado, claro, luego tengo mi, mi vida, mi, mi vida personal, mi carrera universitaria, de eh, comunicación y periodismo, y que ya estoy en cuarto, Así que me queda poco, pero vamos, es, es complicado, es cuestión de organizarse, sí que es cierto que te quita tiempo, que hay veces, bueno, pues que te gustaría de alguna forma tener más tiempo libre o salir más con tus amigos, que a veces me llaman y dicen, hey Javi, te vienes al cine, y digo, mira, pues no puedo porque tengo clase de canto, de piano, o estoy fuera de Madrid, pero bueno, ellos la verdad es que están encantados con que yo esté, pues, eh, en este viaje, ¿no?, en esta aventura... Siempre que pueden, están ahí al día viendo pues, eh, las entrevistas, porque siempre ¿no? lo tenemos colgado, lo vamos colgando en la página web, no sé si has entrado. Sí, sí, sí, la he estado sí, viendo. Pues chula, ¿eh? ahí, ahí colgamos todo y luego también, bueno, a través de Twenty también mm, yeah. vamos a crear también un Twitter para que de alguna forma todo el mundo esté ahí con, conectado y vaya viendo las noticias de forma más eh, en tiempo real, ¿no? Mm. Y la verdad es que sí, o sea, son como dos partes de mi vida. Pero me gusta mucho separarlas, no me gusta que... ...de alguna forma esté por un lado mezclado, ¿no? ...la música y por otro lado también la, los amigos, la familia... ...no, no, por un lado yo cuando estoy en mi vida normal, diaria... ...pues soy Javi, el de siempre, familia, amigos... ...y por otro lado, bueno, pues cuando estoy en, este, en esta aventura... ...como te decía antes, pues eh, soy Javier Dud y, y la verdad es que... ...me gusta no separarlo, no me gusta mucho hablar de todo esto... ...me gusta separarlo y que, que ellos entiendan que sigo siendo el mismo que era hace hace nada, o sea, unos meses antes de empezar todo, todo esto. Bueno, hay que decir para todo el que quiera conocer un poquitín más a Javier Dud, que puede entrar en su página web, que es javierdut.com Ahí tiene todo, música, vídeos, fotos, agenda, está eh, ahí. ahí colgado, <risa> los vídeos, muy chulos, las fotos, qué guapo estás. Muy bien, muy bien todo, <risa> sí, sí. Quiero volver a ver el sol morir junto a tu cuerpo Quiero ser feliz en el intento de que vuelvas hoy Soy eh, Bueno, este disco es, es tu primer disco, has formado parte de ello eh, Es una buena carta de presentación Para que la gente te, te empiece a conocer Pero alguien que todavía no haya Escuchado eh, un tema tuyo entero O el disco mmm, ¿Qué le dirías? ¿Qué es lo mejor que puedes Ofrecer en este proyecto? Bueno, es un proyecto ante todo positivo. Es un proyecto que de alguna forma ya con el propio título lo hice, Sueños al despertar, el videoclip, que también lo podrán ver en la página web junto a también una entrevista que hicimos en el estudio de grabación, pues mmm, habla ¿no? de cómo cada uno podemos luchar por lo que queremos y a través del trabajo, de la ilusión, del esfuerzo, pues de, por lo menos estaremos un poquito ¿no? más cerca de que esos sueños se hagan realidad. Y sí que siento que muchas veces pues, nos quedamos ¿no? con los sueños que tenemos mientras que dormimos. Y, y bueno, está bien porque sí, son sueños y, y te despiertas y dices, joder, qué, qué, buen, qué, qué buen rato he pasado, ¿no? Pero te das cuenta que bueno, pues, vuelves a, a la vida real y, y el mundo que te rodea pues, no, no, es, no son esos sueños, ¿no? A no ser que de alguna forma quieras llegar a hacer que esos sueños se hagan realidad. Entonces eh, tenemos que, y esto es, es, es una idea que yo tengo desde que era muy pequeño y que, que creo en ella y que la llevo a la práctica, que es mmm, que tenemos que buscar la magia en el mundo, o sea, tenemos que aprovechar cada momento, cada segundo, con los que queremos, con los que nos rodean, disfrutando de, de lo que nos guste hacer, de lo que nos haga felices, porque realmente ahí está el éxito, ¿no?, de, de cada uno. Hace poco es que me, me, me hacían esta pregunta, cuando estábamos de promoción en Bilbao, me, me hicieron la pregunta de qué era para mí el éxito, y yo lo que dije era que, bueno, que yo entendía el éxito, lo que realmente te hace feliz. Uh, puedes tener um, muchas cosas, pero realmente si tú um, sientes la ausencia de algo que realmente sabes que te hace feliz, pues no, el resto da igual, ¿sabes? Se devalúa. ...y yo creo que eso es fundamental... ...entonces es un disco positivo... ...es un disco que van a encontrar la gente... ...canciones, lo que tú decías... ...que dan muy buen rollo... ...canciones que, como me dice mucha gente... ...me las pongo para ir a la universidad... ...para ir al trabajo... ...que me, me levanta el ánimo... ...pero también luego hay otro, otra sección, ¿no?... ...de canciones... ...como Mi gran amor eres tú... Cómo eres lo que soy... cómo serás feliz... ...como ya no estás... ...que son baladas... ...que yo he hecho para que de alguna forma... ...gente que, como yo... ...se sientan identificadas con las letras... ...con las canciones, con las melodías... Y que les lleguen ¿no? al corazón, como muchas otras canciones que de alguna forma mmm, han formado parte ¿no? de mi vida, de muchos cantantes que me han influido a lo largo de todos estos 21 años. <ríe> y, que, y que de alguna forma pues, eh, hacen ¿no? que tú seas quien eres, que, que hagas un determinado tipo de música, que, que te expreses, que te guste un determinado tipo de cosas u otras. O sea, yo creo que eso es fundamental. Entonces, sobre todo es un disco que No sé, yo creo que es un disco que la gente va a disfrutar mucho Y sobre todo es un disco que, que la gente al escucharlo Que además a mí me lo han dicho, me, me, me parece muy original Y además me, me gustó mucho cuando me lo dijeron Que es que no se sé, te hace extraño Yo no sé a ti, Raúl, si te, si te pasó esto Pero cuando la gente lo que me dice es Oigo la canción y sé lo que va a venir O sea, es como si yo estuviera metido Y fuera tan, de alguna forma Como si la canción estuviera estructurada De tal forma que todos los elementos Cuadrasen perfectamente la letra eh, Supieses lo que va a venir Eh, ¿Cómo sigue? Y eso lo que hace es que tú, ¿no? Te, te integras en la canción y, y, y participas. Sí, bueno, es un sonido un poco como el que, que me suena algo, pero realmente no, no reconozco que, que me suena a este artista o a este otro, pero sí es como una música que, que llega muy cerca, ¿no? Sí, <risa> gracias. Bueno, hay que decir que, que los chicos de, de aquí, del equipo, nos han enviado a, al estudio el disco, sí. eh, en físico, Mira, está aquí, el disco, Que lo tenemos y, y, y pon, vamos a poner, mira, vamos a escuchar un poco de música, ahora hablando un poco vale, de todo, genial. y vamos a escuchar, si te parece, el nuevo sencillo, que es Princesa del Mar, ¿no? Sí, exacto. Oye, que bien informado. hombre. <risa> Qué bueno, es que hemos estado haciendo un, hemos hecho un Un, ...un proyecto con Jabo, con la comunidad latina de Jabo... ...en el que bueno, pues a todos los miembros de, de la comunidad les proponíamos... Eh, uh -huh. ...dos temas, eh, Princesa del Mar y Eres lo que soy... ...para que eligieran entre los dos temas el segundo sencillo del álbum... ...y bueno, durante todo el mes de diciembre y parte de enero... ...hasta el 10 de enero que acababa el, el concurso, pues eh, podían elegir... Y, ...y la verdad es que sí, Princesa del Mar va a ser el segundo sencillo... ...con un 75% de, de las votaciones... Uh -huh. Y, y la verdad es que, bueno, a ver qué tal con este proyecto Porque Soy Insal Despertar ha sido el primer single Ha funcionado muy bien, tanto por parte de los medios Que lo han acogido genial Como por parte de, de los fans Bueno, de, del público, ¿no? Que, además, a mí no me gusta hablar de fans Porque realmente es como si tú te situaste, ¿sabes? Por encima Yo lo que creo es que es, es gente que está a lo, en el mundo En tu país, en tu ciudad, en tu tu comunidad autónoma o más allá ¿no? de, de, de tu país sí. y, y que escucha una canción y se identifica por lo tanto es, es, es un igual a ti es un, yo, lo que de alguna forma es como si hubiera otros otro soñadores ¿no? por ahí, que como yo, pues que creen que de alguna forma, pues si uno cree en ello el mundo puede ser mejor. Bueno, pues si ¿sí te parece vamos a escuchar este nuevo single de Javier Dut y enseguida seguimos tú y yo hablando, ¿vale? Zone 69 Ya estás dentro daré Les diré que una vez doy que jamás olvidaré es de un amor que como sonríe o cual tristeza no todo comenzó cuando más sueño la despertó y andándose acercó a orilla del mar allí encontró al amanecer un joven que le sonrió y ella lo besó convirtiéndolo en mortal pobre princesa qué será de mí no te fíes él me sufrir dulce princesa notientes al mal que miles son sus trucos o que poder Su corazón. su corazón Él tenía que volver al mismo lugar donde ella lo besó una verte sin temor él contó que hace tiempo una maldición Lo convirtió en el príncipe del mar Siendo hoy la solución Que se casase por amor con la mujer que lo convirtió en mortal pobre princesa ¿Qué será de ti? No te fíes, de él, créeme que hará sufrir. Dulce princesa, no te al mal. Que miles son sus trucos por qué poderte atrapar pobre princesa, te trato antes de corazón. Mi trono se me sabe dulce princesa con un paso si quiero el sol va a cambiar y la tuya la veo Hoy mi princesa, sola y tristeza, viajando por el mundo, hoy es la princesa de Bueno, seguimos con Javier Dud. Bueno, Javier, estamos haciendo una cosa aquí en Zona 69, que cada grupo que pasa por aquí nos deja una pregunta. Entonces, anteriormente pasaron You Don't Know Me y nos dejaron una pregunta para ti. Te la vamos a vale. escuchar. No sé quién será el próximo invitado, pero, pero bueno... Eh, ¿Cuál sería el sitio donde más te gustaría tocar en estos momentos? ¿Dónde te gustaría tocar a ti? Hombre, la verdad es que... Supongo que en cualquier sitio, ¿no? Que, que haya alguien que te quiera escuchar. Pero... Así por, por... Sí, o sea, realmente no importa el tamaño realmente. Ya sea... ...en el típico local... ...pequeño, con, con encanto... ...¿sabes lo que te sí. quiero decir?... Uh -huh. que, ...que haya un par de personas... ...escuchando las letras, sintiendo lo que estás diciendo... ...o ya poniéndonos en el otro extremo... ...en el palacio, en los deportes... ...con 20.000 personas... Uh -huh. ...también, ¿no?, escuchando y viviendo esas letras... ...yo creo que aunque haya, además siempre lo he dicho... ...aunque haya una sola persona... ...que quiera escucharte... ...que, que de alguna forma viva ¿no? la canción... ...que tenga ilusión por, por ir esa noche... A, ...a verte en concierto, pues... Merece la pena cantar. Bueno, Javier Dud, ha sido un placer tenerte por aquí en la zona. Gracias por estar con nosotros y seguiremos. Y sí, gracias canchando. a vosotros, de verdad. No, no, gracias a vosotros por esta oportunidad, por este rato, me lo he pasado muy bien. Mm -hmm. <risa> y de verdad espero a todo el mundo que, que disfrute con el disco, que pueden tener toda la información a través de Twenty, sí. poniendo Javier Dud, o también bueno, a través de la página web o MySpace, javierdud.com. Okay. Y, y de verdad, gracias, gracias a todos. Pues esperamos verte en concierto muy pronto, Javier. Ojalá que sí. <risa> un aplauso para ti Ahí, y un saludo. Ahí te espero. Un abrazo muy, muy fuerte. Hasta la próxima. Para siempre. La Zona 69. 6-9. Primero, primero, lo escuchas aquí the drama down to the minimum just turn the music up to the maximum spin the bottle down down down get down down down now we need to find a little space take a lot off take a little bit of time turn the heat up just send the tin man down blow the lid off down down down get down down down now